Trabajando con presteza por la guimé siendo la admiración de la plebe. Íbamos los chicos de la alta sociedad, erectos, embriosos, corceles. El vulgo impresionado nos veía pasar, absortos ante nuestro boato. Alzando sus testuces ante el lujo oriental, sombrillas y perfumes de azar. che è una copita de nis ma è mos con su diretta ho la gran volana sonata de lis de discutible vendeta sta che succede Llegando al palacete a las 7 o'clock, dispuestos a jugar a la brisca, charlando y departiendo sobre Dante y Platón, inmersos en profundas pesquisas. De súbito a cabos el confine de Champagne, el Brandy, el Gran Reserva y el Serri. Y todos entonamos con suavísima voz. Cortolapsus por la Guimán Pernas, espíritu algo templados. Dañíamos fragmentos de Vivaldi, de Bach, Beethoven, Chekoski y otros clásicos. Portábamos el gozo de nuestra reunión a lomos de sutil pleitesía. Hacíamos proyectos de la pesca y el golf, la hípica y tal vez cacerías.